Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad Clae Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Redpagos y Casa de Cambio con la Mejor Cotización. Karina Olivera, desde el Móvil Home, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, Jorge, volvimos, estamos estamos en el centro de Maldonado, precisamente frente ante el para ubicarte a ti a la audiencia. Uh -huh. Mañana que sigue ventosa, como lo decía hace un buen rato, acá en Maldonado, creo yo, se nota mucho más. Hace un ratito nada más estamos charlando con Edgardo Ortuño, le estábamos preguntando fuera del aire si si ya estaba ocupando la banca, si no estaba ocupando la banca, sabemos que está dentro de los suplentes, pero no teníamos claro si una vez que dejó el directorio de OCE, estaba había ocupado la banca y qué me dice, "Bienvenido primero, bueno antes que nada muchas gracias a ustedes por el espacio un saludo a la audiencia estamos como dijimos cuando nos fuimos de, de oc asumiendo el desafío de trabajar por, por una mejor gestión de las empresas públicas de oc y por la mejora de, de las condiciones de vida de la gente y del país apostando a, la, a lo que entendemos es la solución que estamos necesitando para esos temas que es un cambio de gobierno entonces destinado a trabajar en primer lugar recorriendo el país, ya este es el séptimo, octavo departamento que estamos visitando desde la salida de OCE, eh, convocando, invitando a la ciudadanía a volver a darle un voto de confianza al Frente Amplio para volver a un gobierno de, de crecimiento, de pobreza, ¿verdad? Ahora que tenemos la posibilidad de comparar con lo que han sido estos cuatro años, más bien de ajuste y de retroceso, sobre todo en salario, jubilaciones, temas vinculados a, a las condiciones de vida de la población, y as, a su vez eh, convocando, invitando a acompañar la candidatura de eh, Yamandú Orsi, intendente de Canelones, que entendemos es el compañero que tiene las condiciones para liderar el equipo del próximo gobierno, que que es el presidente que el país necesita, verdad por su capacidad de conocer los distintos temas del país, que le da la experiencia al frente de un departamento que tiene todas las realidades en, en sí misma, ¿no? de tanto la rural como la industrial, campo, ciudad, infraestructura, turismo, cultura, eh, como es la, el, el departamento de Canelones, y el vínculo privilegiado que tiene de cercanía con todo el interior de, del país. Así que promoviendo, entonces, eh, invitando, construyendo entre todos el, el próximo, lo que esperamos, si la gente nos acompaña hacia el próximo gobierno del frente, con Yamandú a la cabeza y invitando a la ciudadanía a votar a ambos con la lista 77 de la vertiente artiguista. Y hoy en particular, como venimos los dos, este Orsi estará acá en Maldonado y, y estaremos acompañándolo con un mensaje a la gente, pero también escuchando lo que la gente tenga para decirnos que espera del próximo gobierno. Orduño, dentro de sus palabras, manifestaba justamente eh, acercarse al interior llegar una vez al inter, una vez más al interior se ha hecho mucha mea culpa desde el frente amplio bueno de que no se tuvo eso en cuenta pero ahora el mensaje general es el acercamiento al interior tratar de que eh, bueno el mensaje llegue a, al interior y teniendo en cuenta obviamente y nosotros lo decimos muchas veces que es donde está la mayor cantidad de votos son vengamos no más allá de la capital del país que qué, qué pasa en ese intercambio con la gente la gente también lo reclama y Bueno, sí. Eh, a ver, nosotros hicimos una, una campaña electoral pasada centrada en la descripción de los logros que había logrado el Frente Amplio en sus años de gestión, que creo que son ineludibles, ¿no? Recordemos que tomamos el país con 40% de pobreza y se bajó un 8%, se hicieron proyectos muy emblemáticos como lo la de las computadoras para los niños, el, el, lo que fue mejorar la, la salud con el Sistema Nacional Integrado de Salud, buen, los aumentos de salarios y jubilaciones los 15 años, en fin, muchos logros, lo que la población nos mostró es que no todo estaba bien, que había aspectos en los que había que seguir trabajando, como la seguridad ciudadana, que ahora sabemos que no tenía recetas mágicas, pues seguimos teniendo esos problemas en el país, pero nos reclamó mucho la lejanía, ¿no? Como que nos concentramos en la gestión de gobierno allí desde las oficinas de Montevideo y recorrimos y tuvimos poco contacto con el territorio, con la población en el interior del país. Fernando Pereira apenas asumió la presidencia del Frente Amplio, tomó nota de eso. El, la iniciativa del Frente Amplio Escucha dio dos vueltas por todos los departamentos del interior. Ahora estamos en la tercera con los di diálogos por Uruguay, ya pensando en el futuro. este Y ahí, efectivamente, la crítica a la falta de presencia en el interior fue importante. De, de hecho... Hay que asumir, ¿no? Nosotros seguimos reivindicando lo que fue positivo para el Uruguay y la calidad de vida de la gente, en los gobiernos del Frente Amplio. Hoy está claro que vivíamos mejor, vivimos mejor con el Frente, pero también asumimos críticamente que con humildad hay que encarar lo que quedó pendiente y mejorarlo. Y con esa actitud es que estamos encarando eh, este periodo de elecciones con esperanza, no solo por lo que dicen en las encuestas, que es muy positivo, pero pero que sabemos eh, no reflejan la gran encuesta que es cuando la gente vota el día de la elección, pero entusiasmado por lo que pasó este fin de semana que es la luego de tres días la aprobación en el Congreso del Frente Amplio de lo más importante que es lo que le proponemos a la gente hacer para volver a, a crecer como país y a mejorar la calidad de vida de la gente que en estos años lamentablemente ha tenido pérdidas, jubilaciones, de poder de compra en los salarios... Eh, problemas de trabajo y de seguridad que, que los tenemos que mejorar. Justamente eso iba, más allá de, de bueno de esto que eh, es la campaña de acercamiento al interior, que eh, ¿cuál es el mayor reclamo de esta gente? ¿Qué, qué es el, o la mejor preocupación a, al momento de acercarse y de intercambiar? Bueno, por lejos los temas económicos, el trabajo y el salario y las jubilaciones y la seguridad ciudadana son los dos grandes temas Que, que yo encuentro como como preocupación en todo el país, incluso en algunas zonas con eh, situaciones más críticas, ¿no? Yo hablaba recién de que el frente bajó de 48% de la pobreza, hoy ya está en 10%, un poquito más, pero en Artigas eh, tenemos niveles de 22% y todo lo que es este las zonas afectadas por las dificultades del turismo, es decir que tenemos que, que trabajar en el desarrollo productivo del país, en la generación de fuentes de empleo, combinando las tradicionales. Eh, el agro es fundamental, nosotros apuntábamos a lo que era llamábamos el agro inteligente con la trazabilidad que nos permitió diferenciar la calidad de la carne uruguaya por por conocer la historia de los animales de donde provenía, eso fue la trazabilidad. Ahora creo que tenemos que pensar, y más desde mi experiencia, no sé, con el tema del agua, en eh, garantizarle a los productores respaldo frente a las sequías y permitir con sistemas de riego duplicar la producción eh, agropecuaria, pero también apuntar al turismo, también apuntar a, a, a los servicios modernos y a la infraestructura que es clave para atraer nuevas inversiones, que, que es junto con la inversión pública, que quizás sea por mi experiencia, pero por lo que sabemos es la importancia de las empresas públicas en el país, una de las principales críticas que yo le hago a esta administración, el achique, el ajuste, en 11, 180 millones de dólares menos en obras, que, que han retrasado proyectos, de, por ejemplo, aquí en el departamento de Maldonado venían planificados para realizarse, pero en todo el país, y que eh, junto con la inversión privada son fue generadora de fuentes de trabajo y de este mejores ingresos. Así que trabajar en eso, trabajar en la seguridad ciudadana con más prevención y sobre todo represión del delito desde una visión integral que le dé a, a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes no que tienen esa tentación del narcotráfico o de la droga, una atención integral que coloque, por ejemplo, la atención en la salud mental, la salud es clave para que no se entre en la drogadicción y, y no se caigan en eso que nos cuentan las madres, los padres, de que entra la desesperación por la próxima dosis y eso lleva a robarle la cartera a una señora o a cometer un delito con violencia como las que estamos viendo, deporte y educación, ¿no? Yo creo que se, tenemos que seguir priorizando el tema de educación de modo de trabajar en una especie de gabinete por la seguridad ciudadana que obviamente tenga el Ministerio del Interior a la cabeza, que el Ministerio de Defensa ayude en, la, en el cuidado de las fronteras porque la droga llega de afuera pero que también tenga el Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública, al de Educación apoyando desde abajo para que podamos eh, enfrentar este flagelo que ha aumentado sin duda no solo la inseguridad, sino la, la característica violenta de los delitos. Jorge Ortuño te escucha. Ortuño, buen día, bienvenido. Bu buen día, Jorge, un gusto. Muchas gracias por el espacio. No, gracias por esta conversación. Eh, de las cosas que la gente del interior les ha dicho durante todo este tiempo, más allá, de repente, del reproche de haber estado poco, de las cosas que han propuesto, de las ideas que han manejado, de las necesidades que han planteado, ¿se, ¿se han incluido dentro del nuevo programa de gobierno del Frente Amplio cosas específicas que vengan de la gente del interior? Bueno, por ejemplo, yo traje, de le comentaba fuera del área desde el aire que veníamos de Rivera, Artigas, Salto, la insistencia, y que logramos incorporarlo, de tener políticas específicas regionales, en ese caso como las políticas de frontera. Para esta zona del país, políticas de desarrollo del turismo son eh, en clave de esa idea de generar más trabajo, cosas que tenemos que priorizar, que se incorporaron en el programa del Frente Amplio y que... Vamos a llevar adelante, ojalá, si, si la ciudadanía nos nos acompaña, a partir del 2025 recogiendo las cosas buenas que fueron muchas que se hicieron en, en, en los periodos nuestros, pero también esas esos faltantes, esos debes, que, que ahora estamos en mejor condición que, que en el pasado para llevar adelante y sobre todo ahora que, que sabemos las cosas que tenemos además que retomar y recuperar porque retrocedieron en estos años. ¿no? Ortuño, eh, ¿Será Ortuño quien encabece la lista de la vertiente artiguista para las próximas elecciones nacionales? Bueno, es una gran responsabilidad y un orgullo comentarles que el Congreso de la vertiente artiguista me asignó como primer candidato para estas elecciones en 2024, junto con Amanda de la Aventura, la senadora que coordina actualmente toda la bancada de senadores del Frente Amplio, eh, pero siempre con una impronta de equipo, verdad la vertiente se ha caracterizado no solo por su, su vocación de propuesta programática, así lo, lo ejemplifica, lo simboliza Enrique Rubio, nuestro senador eh, que ha publicado ya cinco libros y trabajos con análisis de lo que sucede en el mundo en la región y los caminos que tiene que recorrer el país para desarrollarse con igualdad de oportunidades para todos, la impronta ética que, que tomamos de Mariano Arana, sino la, la conformación de equipos con experiencia de gestión, ¿no? Yo recién hablaba con otro colega Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, Dirección de Oficina de Planeamiento y presupuesto lo nuestro en, al, en el frente del Ministerio de Industria, en OSE Eh, afortunadamente por esta vocación de, de hacer, ¿no? de, de concretar proyectos para, para el desarrollo del país, sale que, que la vertiente está integrada por muchos técnicos y trabajadoras y trabajadoras con capacidad de, de aporte en un futuro gobierno, que es alguna de las cosas que, que estamos aportando a esta campaña de Orsi, que sin duda tiene su sector y otros que lo acompañan, pero que entendemos que con la vertiente además de esta apuesta a la renovación que está haciendo el, el sector, no porque yo nombraba este que, que vamos a encabezar la lista, que voy a encabezar la lista, que encabezaron gigantes de, de la política nacional, no solo del Frente, como Mariano Arana y Enrique Rubio, y yo con casi 30 años menos, este siento que la vertiente está haciendo una apuesta a la renovación generacional que tiene que hacer toda la política nacional. Uruguaya, así que también eso le estamos aportando, tratando de aportar con, con, con humildad, pero con mucho compromiso y esfuerzo al Frente Amplio y al y al país. Así que la invitación a acompañarnos este hoy, a escuchar un poco las propuestas que, que tenemos y el mensaje que vamos a dar con Orsi, y eh, si convence, saber con convicción este, de que vamos a un Uruguay mejor, que retome esa mejora en la calidad de vida de la población que tuvimos en los gobiernos del frente, 15 años con aumento de, de ingresos por encima de lo que aumentaron los precios, pero sobre todo con una visión que no sea sectorialista. no Una de las razones por las que apoyamos a Yaman Duvorsi es por su capacidad de diálogo y articulación con todo el sector este político, de todos los partidos, porque hay temas, recién hablábamos de la seguridad, yo vengo de los temas del agua y del medio ambiente, que requieren políticas que se implementen no en un periodo de gobierno de 4 o 5 años, sino con una mirada de 10, 15 años a futuro, y eso requiere sentarnos alrededor de la mesa, como en su momento lo hicimos con la política energética, donde invitamos a todos los partidos y terminamos transformando Eh, con los molinos de viento el Uruguay, requiere tanto en los temas de agua, medio ambiente, seguridad, podríamos pensar incluso en la educación, acuerdos nacionales que, eh, como decíamos siempre desde la vertiente, necesita un país para tener un gobierno de mayoría, no solo del de, de partido que gana ocasionalmente, y no comprarnos cosas que vemos en la televisión en otros países, algunos cercanos, de esas cuestiones de la grieta, donde hay solo descalificación y poco diálogo entre los países este y entre los actores políticos de los países. no Yo prefiero apostar a ese Uruguay de Tarabarevas que es cruzando con la calle Pou a recibir el nuevo presidente de Argentina, o, o de Pepe Mujica con Sanguinetti presentando un libro. no Precisamos diálogos, precisamos grandes acuerdos en algunos temas, y creemos que eh, articularlos a partir de un proyecto con sensibilidad social que apuesta al desarrollo, que es el del Frente Amplio, es el mejor camino para para la gente y para el Uruguay. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio. Eh. Saludos a los bienes. Hasta pronto. Jorge Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.